Sí, en la Rosa los Vientos vamos a estar hablando y charlando con uno de los historiadores más importantes del planeta. Ganó el Premio Príncipe de Asturias, el más importante reconocimiento que existe en nuestro país, país sobre el que sabe lo que nadie. Es el hispanista y el historiador José Pérez. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno Buenas, noches. Un, Buenas noches un historiador y un hispanista de primera sea, de francesa, pero sobre todo historiador y como persona europeísta, porque eh, ¿qué es eh, lo que puede aportar un historiador a unos tiempos como los actuales, en donde eh, se mira el mundo con dificultades eh, y a lo que está ocurriendo? Eh, hay muchas eh, cosas un historiador nos da mucha credibilidad y mucho crédito a lo que está ocurriendo ¿Qué es lo que puede aportar a José, un historiador, a todo esto? ¿Qué es lo que puede aportar? Pues es muy importante saber de dónde venimos antes de fijarnos en lo que vamos a hacer. El origen, el problema de los orígenes de una nación siempre es fundamental siempre que se habla de ti hemos visto en la información aparecer en la referencia él es el jacobino es un término que nos hace pensar en la revolución francesa pero sobre todo en la importancia de la soberanía popular de la república Sí, lo de jacobino en realidad lo que en España también hubo jacobinos y me atrevería a decir que el primer jacobino que hubo en España, fue el cardenal Cisneros, con su idea que viene de Roma, del bien común, de la red lo que significa que, como se decía entonces, como dijeron los comuneros, el reino no es del rey, es de la comunidad. Esto es lo que significa ser jacobino, dar un papel preponderante no a la persona o a la monarquía o a la dinastía reinante sino al bien común lo que tiene que hacer un rey, un soberano un jefe de estado es atender al pacto táfito, callado que hay entre él y sus súbditos esto es ser jacobino la intervención del estado en vista del bien común de asegurar la independencia, la soberanía y el bien del pueblo entero y no someterse a intereses privados. En tu opinión hay algunos eh, momentos que son muy importantes en la historia de nuestro país, en la historia de España, mucho antes eh, de que España fuera España, porque tú has eh, dicho que como tal el término no empieza a utilizarse y no se concibe hasta el siglo XVIII aproximadamente, pero la llegada de la casa de los austrias, eh, los reyes grandes e imponentes emperadores eh, como Carlos eh, V o como Felipe II que tenían medio mundo a sus pies, sin embargo reyes tan grandes no fueron tan grandes para el futuro, eh, marcaron un poco eh, el declive eh, de ciertos valores bueno, esto lo, lo, se dijo muy bien, en el siglo XVIII autores como Forner por ejemplo ilustrados lo dijeron muy bien, hablando de la casa de Austria la casa de Austria fue muy importante fue muy próspera pero para la dinastía no tanto para España. ¿eh? hay que ver, es, A consecuencia de la llegada de los austrias, España perdió gran parte de sus intereses propios y todo esto a favor de una familia, la austriaca, una dinastía, la de los austrias, que se preocupaba más por los intereses familiares que por el bien de la nación, el bien de Castilla, el bien de la, de, de, del Estado. Esto es lo que significó el, el, la, la llegada de los Áustria, un hombre como Felipe II, claro. es una Fue una época de hegemonía para España, eh, pero la consecuencia cuál fue? El ejército que, se, que combatía en Europa en plan de Italia, ...o Alemania, ...este ejército no defendía... ...los intereses nacionales... ...los intereses de Castilla... ...defendía los intereses... ...de la dinastía... ...de los austrias... ...de la familia real... ...esto es la gran diferencia... ...y claro, un hombre como Cisneros... ...de haber vivido... ...diez años más... ...hubiera marcado... ...de una manera significativa el porvenir de Castilla al mantener esta idea romana del bien común, de la cosa pública, que era su idea fundamental. Estamos celebrando, no hace mucho se, se rememoró, esa guerra de las comunidades y, y ese enfrentamiento ¿no? que estás comentando de Castilla, Con, con todo ese ejército comunero que intentaba que, que no subiese tantísimos impuestos y que se agravara tanto el pueblo español porque Carlos I, que se le conocía ¿no? como el rey extranjero, pues eh, eh, vino con una serie de, de maniobras y, y de ideas que, que el pueblo lo, lo rechazó bastante. Si... La, si Juana la Loca, la reina, hubiese apoyado a ese ejército comunero, ¿qué piensas que hubiese pasado en España? Bueno, entonces, en este caso, eh, si Juana la Loca se hubiera puesto al lado de los comuneros, no habría habido Imperio de Carlos V, porque no olvidemos que el, re, el reino le pertenecía de derecho a Juana, Juana fue reina de Castilla hasta su muerte... ...hasta cinco. ...la única reina legítima era ella... ...su hijo ejercía el poder... ...el reinado, la dinastía... ...en nombre de su madre... ...y se, se antepuso el nombre de rey... ...para eh, mejor prestigio personal... ...pero en realidad... ...el reino era de ella y no de él... ...y lo que lo prueba muy bien... ...es que Carlos V... ...al final de su vida tenía muchas ganas... ...de abdicar... ...de renunciar al poder... ...estaba muy cansado... ...pero no podía abdicar... ...mientras vivía su madre... ...porque cómo iba a renunciar... ...a un trono que no le correspondía... ...que era el de su madre... ...entonces para volver a la pregunta inicial si Juana en mil quinientos veinte se pone al frente de los comuneros acepta digamos el poder que le ofrecen los comuneros no hay imperio no hay carros quinto no hay nada de todo esto Eres un gran especialista en el mundo de la leyenda negra La leyenda negra de España está asociada o oh no Se menciona en ocasiones a la Inquisición Ha acabado la Inquisición en España como institución, sí Pero eh, ¿se sigue persiguiendo un poquito a la gente que piensa distinto? Bueno, sí, pero bueno, esto, esto ocurre en todos los países En todos los países si eh, van siempre más lejos de en también a los gentes que están en la oposición pues claro, no se les hace ninguna gracia, entonces es una tendencia natural que el poder siempre se preocupa por apartar todas las oposiciones y combatirlas, entonces en el siglo XVI y XVII había la adquisición de un tribunal especial ahora hay otras formas para combatir la oposición, la disidencia. España no tiene en ese aspecto nada de particular. Esto lo que ocurrió en España en realidad ocurrió bajo otras formas en todas las naciones de Europa. De todas formas, España parece que es un poco el poder en concreto en nuestro país. Eh, se acerca un poco más a las tradiciones, a lo casticista, a los eh, toros, al flamenco, que a la razón, por ejemplo, a las ecovas de Altamira. Eh, parece que se impone en nuestro país el sentimiento a la razón. Y esa es una de, eh, de las cosas que ha ocurrido, uno de los, eh, eh, marcas, una de las marcas de identidad en, de nuestro país del poder, ¿no? Sí, no, en realidad esto se, la transición se hace a principios, a principios no, en durante el reinado de Carlos III, en tiempo de las luces, hay una parte de la aristocracia española que no acepta entonces las reformas que propone el despotismo ilustrado. Y en el siglo XIX, en el siglo siguiente, hubo toda una corriente encabezada por Menéndez Pelayo, que explicó que ser español era ser católico. Una España que no fuera católico dejaría de ser católica. Entonces, en este caso, en ese sentido, todo lo que se aparta de la de la ortodoxia católica queda fuera del sentimiento nacional. En el siglo XVI, los erasmistas y los alumbrados Y hasta cierto punto los místicos son heterodoxos por lo tanto no españoles en el siglo XVIII los admiradores de las luces de la civilización tal como se está forjando tampoco pertenecen al sentimiento nacional y no digamos en el siglo XIX esto es lo que un uno denunciará como casticismo el casticismo es en realidad la idea de que la tradición se limita a ciertos sectores, ciertos elementos, que es una tradición, digamos como se dirá en España, que deja aparte toda la corriente que viene desde el siglo de las luces, la, los derechos del hombre, la democracia, el, el liberalismo, todo esto queda fuera del castigismo, tal como lo conciben Menéndez Pelayo primero y luego eh, el régimen de Franco. No olvidemos que uno de los lemas de Fragalli Rivarne, ministro de, de eh, la propaganda y de prensa en, en el último gobierno de Franco, decía para atraer a los capitalistas y a los turistas extranjeros que España era otra cosa. Spain es diferente españa es otra cosa es decir no tiene nada que ver españa con los demás países europeos aquí eh, se vive de otra manera se vive con todos con flamenco con eh, una serie de tradiciones que en realidad eh, no son fundamentalmente castistas no son tampoco extranjeras desde luego <risa> pero hay otras tradiciones, otra corriente, que es el liberalismo, que tampoco es algo totalmente extraño a eh, la, la, la esencia de España. Y entonces para mí hay dos nombres que resumen esto distinto. El uno eh, es el, el historiador Rafael Altamira, que es efectivamente en el siglo XX, uno el mayor historiador que tuvo España y que insistió en la idea de civilización. La idea de que España forma parte integrante de la civilización europea. Y enfrente se alza la corriente Menéndez Pelayo y, siento decirlo, la de Américo Castro, que dice no, España se caracteriza por su apartamiento ...de la, la eh, tradición europea... ...España no tiene nada que ver... ...con lo que ha sido Europa... ...España es tierra... ...formada por... ...tres castas... ...cristianos, moros y judíos... ...al expulsar... ...a los moros y a los judíos... ...España... ...se mutiró a sí mismo... ...pero no tiene... ...absolutamente nada que ver... ...con lo que se está des desarrollando en el resto de Europa. Eso es para mí el, el gran problema, las grandes orientaciones que habría que señalar en la historia de España desde por lo menos el siglo XVI. Pero tú piensas, eh, José, eso claro, en su momento, lo que tú dices, se mutiló y Ajá. se desarrolló o evolucionó de esa manera, pero actualmente tal y como estás, se está viviendo en España y que está mucho más europeizada. ¿Tú sigues manteniendo ese pensamiento que somos diferentes, que no es un, no, un país no, europeo? yo creo que ahora, eh, que ahora desde, la, desde la, la, la transición, desde la muerte de Franco, se ha impuesto la idea, que es la más natural, de que efectivamente está España está reanudando con una tradición que se cortó en parte en 1521 y en otra parte a finales del siglo XVIII, con el castillo. Ahora España se integra otra vez en lo suyo, y lo suyo es lo europeo, tal como se ha formado desde la Edad Media hasta nuestros días, con las ideas y viven, del catolicismo, si se quiere, pero también del positivismo, del liberalismo de la democracia, todo esto también forma parte del ideal uh, europeo y por lo tanto forma parte de una tradición española. ¿Quién más que Cisneros pudiera decirlo? Cisneros no es el inquisidor que se quiere ver, un hombre intransigente, fanático, es un hombre muy abierto y que defendía mucho El interés el interés perdón general nacional del pueblo no estamos contra los intereses particulares del feudalismo y de ciertos medios económicos que querían imponerse a la nación de modo que la, la españa actual se está, está reanudando con el curso de la historia que se cortó en un tiempo. Lo dejo muy bien, en 1931, Fernando de los Ríos, creo que fue Fernando de los Ríos, en un artículo que publicó poco después de la proclamación de la República, decía Fernando de los Ríos, nosotros somos los herederos de los erasmistas, somos los herederos de los heterodoxos del siglo 16, estamos reanudando el curso de la historia de que se cortó en la batalla de Villalar en mil 1521, y está muy clara para mí, estamos muy en, el, en lo verdadero, Fernando de los Ríos, al pronunciar este juicio. José Pérez es uno de los grandes eh, historiadores en eh, del mundo, del planeta. Él es eh, hispanista, él es eh, francés. Eh, José, ¿qué eres eh, más? Eh, ¿Qué te sientes ahí eh, más cerca de Francia, de España? ¿O son tus dos eh, padres y a los eh, dos países los quieres por igual? Bueno, yo soy hijo de españoles. Sí, eh. lo sé. Por, por, por lo tanto, me siento muy ligado a España... Pero por otra parte, la educación que yo he recibido en la escuela republicana francesa, la escuela jacobina, ha hecho de mí un francés. Sí. Uh -huh. Y no lo reniego. En la, en, en la Francia de aquella época entraba en la escuela un pequeño italiano, un pequeño español, un pequeño portugués, y al cabo de cuatro o cinco años salía un pequeño francés. Eso es lo que ha desaparecido en Francia, eso ya no es posible. Pero desde este punto de vista, yo soy un producto de la educación republicana francesa, lo cual no me impide sentirme muy ligado a la patria de mis padres y de mis abuelos. José Pérez, eh, tú que eres un gran conocedor de la historia de nuestro país, eh, del pasado de España, ¿qué futuro, eh, en función de ese pasado y de lo que hemos eh, sido, ¿qué, seremos, eh, qué será de España en el futuro? Si Nadie puede, puede prever, prever, ¿eh? saber lo que puede ocurrir, pero en fin, esperemos que todo termine bien. Y sobre todo que no seamos nosotros siempre los que tiramos piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Que los españoles siempre somos como muy críticos con nosotros mismos y en cambio otros países... No, no, no, no, no, no somos, no, no, en, en otras naciones, si usted viviera en Francia, se daría cuenta también de que los franceses están siempre criticando, esto no es un mito español, ni es un mito francés, es, lo siento, un mito universal. Es importante saber eso, porque a veces eh, pensamos muy mal sobre nosotros mismos y pensamos en lo mismo que piensan todos, aunque estén muy lejos. Eh, nos eh, parecemos en demasiado los españoles y los franceses, los españoles y los rusos y los franceses y los alemanes. Todos somos humanos, hijos eh, de, de lo mismo, en este caso... Eh, Somos europeos, eh, porque Europa es el futuro, eh, aunque esté ganando, tú lo has dicho en alguna ocasión, la Europa del dinero parece que se está imponiendo, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente se ha puesto demasiado importancia, demasiado interés en los intereses económicos sin pensar en el bien común bien común es decir en la pública en lo que es de todos. José Pérez ha sido un enorme placer contar con tu presencia, contar con tu voz, contar con uno de los historiadores más importantes en del planeta, aquí en la Rosa de los Vientos. José Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por reservar estos minutos para nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta, un abrazo. Adiós.